Sí, hoy mantuvimos la primera reunión. Lo que se les presentó, el temario que teníamos para hoy era discusión salarial para el año 2021. La posición del Poder Ejecutivo es, es como se hace casi todos los años, la primera reunión, presentarle un panorama de la situación económica financiera. Y también se les p i d i ó un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene para tener certeza ya con la recaudación del mes de febrero. Ya van a ser los primeros días de marzo, vamos a tener ya cerrado el primer bremestre y ya sobre e s a b a s e más s ó l i d a esos números más concretos,、eh, llevarles una oferta.、Eh, el miércoles que viene nos se comprometió el Poder Ejecutivo a. A llevarle la oferta y que sea lo más cercana posible a las pretensiones que tienen los gremios. Bien, ¿esa oferta del gobierno provincial incluye ese 12% que están reclamando los gremios que no se arregló el año pasado? No, nosotros lo que vamos a discutir es la、eh, propuesta salarial 2021.、Bien. Pero bueno, vamos a tratar de llevar una oferta que le satisfaga a los gremios y podamos llegar a un acuerdo. Bien, ¿cómo están con la recaudación? Porque tiene mucho que ver. Están esperando, pero ¿están viendo que hay alguna recuperación de eso? Sí, también se les expresó eso. Nosotros estamos viendo que lo peor de la pandemia ya pasó. Si bien seguimos en pandemia, debemos ser muy cautos porque esto varía continuamente. Estamos viendo que lo peor ya pasó, que ya el último trimestre del 2020, y bueno, queremos certificar con este primer bimestre del 2021, ya se ve una recuperación económica y, con, y su impacto. Bueno, eso lo estamos analizando. Es una de las solicitudes, se está analizando y porque lo, las entidades gremiales nos, nos expresaron su preocupación por el constante aumento de la inflación.、Eh, lo vamos a analizar y es la oferta que vamos a traer el día miércoles. Bien.、Eh, ¿Hay unanimidad para arreglar la semana que viene? ¿Cómo, cómo vieron la reunión? ¿Qué, ¿Qué ánimos hay? Sí, sí, sí.、Eh, se p a l p u n a la predisposición tanto del Poder Ejecutivo contra las entidades gremiales de llegar a un acuerdo、Bien. que satisfaga a... A ambos.